10 de la mañana, 40 minutos, y ha llegado aquí nuestro doctor al consultorio de politraumatismo. Lo estábamos esperando, doctor. La salud pública está cada vez peor. Uno viene y tiene que esperar al médico que tiene 800 millones de pacientes. Uh -huh. Sí. Y va a tener más si se cumplen algunas de las cosas con las que se están amenazando, ¿no? En términos de, por ejemplo, gasto en salud. Ah. Porque... O sea, la chica viene por ahí, dice usted. Puede venir por ahí. Siempre... A ver, siempre vino por ahí. Siempre vino por el gasto social. Pero esto... ¿Por qué lo digo? Porque vos me, ibas, vos me anticipaste recién de que íbamos a empezar hablando en esta columna. Por supuesto, vamos a hablar de que el FMI está de nuevo en la Argentina. No solo está de nuevo en la Argentina, sino que felicita el camino que el gobierno argentino está haciendo. Y dejan un consejito, ¿no? En esta misión que tienen por estos lares, que es que el gasto público tiene que ser más eficiente aún. Que se puede seguir comprimiendo el gasto público. Señor Carlos, cuando nos dicen esto, ¿qué nos están diciendo? Es, es raro, porque dice, lo que dicen es eso. Hay que hacer más eficiente el gasto público. Y contra eso nadie podría realmente quejarse. Usar el mismo gasto para hacer más cosas sería fantástico. Digo, ¿Qué tiene de malo eso? El problema es cómo se interpreta ¿no? en estas pampas eh, esos consejos. Y para ir, digo, tenemos una historia reciente, reciente de los últimos 20 años, que nos dice muy clarito cómo se interpretó. Porque lo que fue el consenso de Washington, ¿no? que no dice en ningún lado bajar el gasto social, al contrario, dice orientar el gasto hacia las necesidades sociales. Acá se interpretó como bajar el gasto. Bajar el gasto y sobre todo el gasto social. Cosas que no tiene ningún sentido, ¿no? Si uno lo, lo quiere leer bien. Eh, pero entonces el riesgo es este. El FMI vino y dijo, se, se está por el buen camino. ¿Hay que ir al buen camino para quién? ¿no? El FMI de, defiende intereses, como todo el mundo. Y en esos intereses, generalmente, eh, el FMI está defendiendo los intereses generalmente de un sector financiero internacional y un sector de empresas transnacionales internacionales que quieren hacer negocios en Argentina, y bueno, es cierto que se está garantizando un marco para que puedan hacer mejores negocios que antes. Ahora eso a los trabajadores nos beneficia, nos da alguna ventaja, y eso es lo que falta ver. Si va por el lado de reducir el gasto público, por ejemplo en educación o en salud, como se intentó en los 90. Entonces dudo que, que tengamos una mejora en nuestra calidad de vida. Ahora, qué vuelta rara ¿no? la que pegan por lo general las políticas en el neoliberalismo, porque por un lado se achica el gasto público, se achica el Estado, gran parte de la misión del Ministerio de Modernización parece ser esa en este momento. ¿no? Entonces se achica el Estado para que eso le genere a los inversores extranjeros un mejor clima, ¿no? Casi contradictorio. En vez de pensar directamente en la vida de la sociedad, en el Estado ampliado para que haya más puestos de trabajo genuinos, por ejemplo, se piensan achicar ese espacio para que eso le dé confianza a un privado. Pero es que hay una cuestión ideológica detrás de eso. Porque hay dos formas de ver qué es el Estado. Una, si crees que piensa el Estado como un elemento virtuoso que hace que la economía crezca, que no tenga problemas, le soluciona problemas al sector privado y hasta abre el camino para que el sector privado haga negocio, ¿no? Y otra que dice, todo lo que el Estado haga eh, eh, va en detrimento de algo que pudo haber hecho el sector privado, o sea, le está sacando un negocio. Si el Estado que genera ARSAT, genera en eh, fabricaciones militares decir, líneas de producción, productos nuevos que no se estaban fabricando en Argentina, desarrollo científico, tecnológico, hay una, una de estas dos líneas opina que eso es algo que debió haber hecho el sector privado y cuando el Estado se mete, arruina un negocio. Pero, digo, siempre está la cuestión, el, el sector privado no lo estaba haciendo. Si el Estado no lo hacía, nadie lo empezaba. Uh -huh. Entonces, queda medio como una cuestión completamente ideológica, política, ¿sí? De ese punto de partida de, de ni mirar por qué, pero pensar de que todo lo que pueda hacer el Estado va a estar... Eh, va a ser un problema para el sector privado En vez de verlo como Esto, soluciones, como una ayuda Como una, si querés, contribución Y además porque el Estado tiene un rol distinto Donde los trabajadores podemos luchar Para que algunas de esas políticas de Estado En vez de favorecer a las empresas Que es lo más, natural, lo más lógico para el Estado Además, nos favorezcan en algunas cosas, al menos a los laburantes. Uh -huh. Y esa lucha la tenemos que dar dos, los trabajadores, ¿no? Bueno, de hecho es una semana bastante álgida en ese sentido. Tenemos a un montón de trabajadores precarizados en cooperativas que no tienen actualización salarial, que tienen trabajo muy poco digno, ¿no? Porque es realmente precaria la, la modalidad de contratación. Que han estado acampando en Plaza de Mayo. Decidieron levantar este acampe porque hay un canal de diálogo abierto con el jefe de gabinete. Después de que les mandaron a cuartas, quintas líneas todo el tiempo a dialogar, dijeron, bueno, una vez que Marcos Peña nos recibe, sí podemos decir que levantamos el acampe y también fue ...un nuevo paro de ATE a nivel nacional... ...con no solo trabajadores municipales... ...sino maestros y maestras en todo el país... ...y profesionales de la salud también... ...justamente poniendo de relieve... ...esta pérdida del poder adquisitivo... ...y llamando a la reapertura de paritarias en este momento. Antes de meternos en otra parte de nuestro consultorio de hoy... ...que tiene que ver con la capacidad de ahorro... ...quería preguntarte Martín... ...¿qué tipo de implicancia, ya más de tipo política... ...no económica, tiene una visita del FMI? ¿Qué significa en la historia argentina... ...cuando vienen a vernos de allá? Bueno, para empezar antes... Yo hago ese mismo reconocimiento, estuve en el acampe esta semana y la verdad que ver, eh, es, es muy impactante visualmente, ¿no? ver todas esas, todas esas carpas, la, la, las distintas carpas, las banderas que pusieron en toda la plaza, las, todas estas organizaciones sociales, fue espectacular. Eh, para visibilizar este problema, ¿no? Y a ver, el FMI. El FMI, como, te, como decíamos, responde a intereses, ¿sí? Y entonces... Eh, la cuestión es cómo si, nos vamos a, cómo si nos vamos a endeudar con el FMI si vamos a volver a hacerle caso a sus orientaciones de política cómo eso ¿sí? en qué medida está beneficiando esos intereses privados de grandes empresas transnacionales sobre todo el sector financiero ¿no? y en qué medida, en cambio estamos haciendo algo que nos convenga a los laburantes. Generalmente digo, la Argentina ha sido uno de los mejores alumnos, dicho por el FMI, que era el mejor alumno en aplicar sus, sus recetas y eso nos llevó en los 90 ¿sí? a la peor crisis en nuestra historia uh -huh. eh, la del 98 2002, ¿no? 2003 entonces es un riesgo, es un riesgo volver a someterse sin más, sin ningún tipo de pensamiento crítico propio a que lo que nos diga el FMI tiene que estar bien porque por alguna razón, no sé labura en un organismo internacional y saben más Como si conocieran el país mejor que nosotros, ¿no? Como si conocieran mejor que los laburantes de este país lo que los laburantes de este país necesitamos. Eh, por ahí algunas cosas, ¿no? obviamente, un, un crédito barato puede ser muy útil si el gobierno lo aplicara a algo eh, que nos convenga a los laburantes. Uh -huh. Martín, nos metemos en el tema de la capacidad de ahorro en términos individuales, porque si bien es algo que todavía tenemos como reflejo en el cuerpo esto de desconfiar de los bancos, por ejemplo, este reflejo dos milunero que tenemos muchos, también nos preguntamos, ¿no?, para quienes puedan tener un trabajo fijo, quien puede ahorrar unos pocos pesos por mes, ¿cómo hacer para correr a la inflación? Porque no es una especulación el pensar cómo hago para que lo que estoy cobrando hoy siga valiendo más o menos lo mismo de acá 3, 4 meses en un proceso de inflación, de aumento de precios de la canasta básica. Entonces, ¿por qué lado, por qué tipo de, de uso cotidiano podemos pensar el ahorro hoy? O sea, es muy jodido. Es muy jodido al punto de que en verdad siempre vamos a perder contra la inflación porque no hay ningún instrumento del que podemos acceder ¿no? los, los, los laburantes, lo que tenemos algunos mangos para ahorrar cada, cada mes, pero no decenas de miles de dólares ahorrados, que es lo que, que, que, que digo, por si vos llegás a un cierto monto, accedés a otros instrumentos financieros que tienen mejores tasas. Estamos hablando de que puedo separar 500 pesos todos los meses para que no quiero que estén devaluándose ah, abajo del colchón, digo. Oh, sí, tres lucas. Si, digamos, si no llegás a varias decenas de miles de dólares por mes, olvídate, vamos a perder guita, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate que, qué cosas te está ofreciendo el mercado y ninguna llega a compensarte el 45% de inflación que estamos rondando hoy. Ahora, la pregunta, la pregunta siempre es, bueno, pero una cosa es perder 45%, porque me quedé con el billete en la mano y ¿no? de acá a un año pierde 45% de su valor, ¿no? Si la inflación no baja. Otra cosa es, bueno, aunque sea, pierda un poco menos. Y ahí es donde tenemos que concentrar un poco el esfuerzo. Entonces, un primer punto es, si hay algo que necesites en la casa, si necesitas comprarte el lavarropa, si llegaste a la guita para comprarlo, cómpralo, porque la verdad, sobre todo si puedes aprovechar cuotas, esas cosas, ¿no? Sin interés, ¿no? Para, ir, para patear un poco los pagos, es una forma en la cual estamos ganando la inflación. Comprando hoy cosas que necesitamos. Y que sabemos que nunca van a bajar de precio. Claro, van a seguir subiendo. Entonces, las compro hoy en vez de esperar a que sigan subiendo más que lo que va a subir mi sueldo. Ahora qué fea que es la sensación del cuerpo endeudado también, ¿no? Estas 12 cuotas por más que uno diga la estoy repegando, son cuotas chiquitas, sin intereses, la sensación de estoy pagando algo a futuro, estoy comprometiendo que voy a seguir trabajando sí. de esta manera, cobrando más o menos lo mismo para poder pagar esa cuota, es un compromiso del cuerpo jodido. ¿también? Sí, sí, bueno, si te deja más tranquilo pagalo hoy. Si claro. tenés la guita pagala <ríe> toda de una saque hoy. Pero las cuotas en la mía la que sean sin interés y es una forma en la que uno puede decir, bueno, el, claramente con la inflación que hay, por más que si la cuota es fija y sin interés, bueno, cada vez va a valer un poquito menos. Yo por ahí mi salario aumenta un poquito, pero la cuota va a estar ahí fija. Entonces es una forma de financiarse un poco contra esa inflación. Ahora, si no tenés una necesidad de gastar hoy en, en algo, ¿no? En aquello, desde cubiertos nuevos para la casa, ¿no? O vasos nuevos, que pasa mucho, ¿en qué podés ahorrar? Si tenés, ¿no? Realmente un ahorro y lo tenés que poner en algún instrumento financiero. Bueno, la opción que nosotros tenemos siempre en la cabeza que uno dice, bueno, voy al plazo fijo. Hoy el plazo fijo está rindiendo muy poco. La verdad que no, no, no, no compensa nada. Hubo una serie de, de, de instrumentos financieros que se fueron haciendo medianamente eh, populares dentro de todo, ¿no? Salían en todos lados, al menos. En este año que fueron las LEVAC, que son unas, unos títulos que emite el Banco Central, con lo cual, punto uno, no te puede, no te puede cagar. ¿no? El Banco Central va a pagar porque Total emite la, el dinero para pagarte. ...y que están pagando hoy en día alrededor de 28%, ¿sí? Depende a cuánto tiempo lo pongas, pero más o menos 28% de interés... ...que es más que lo que pagan los plazos fijos. No es difícil, requiere ir a un banco con el DNI, hacer un par de, un par de, de movimientos... ...pero no es, difícil, no, es, no es para nada difícil abrirse una cuenta y poder a, comprarse una, una LEVAC. ¿sí? Eh, eso uno lo averigua en el banco. Digo, sería quizás la mejor opción hoy de, dentro de todo lo que uno puede ver en pesos... Ahora, después hay otras opciones más arriesgadas. Eh, por ejemplo, no sé, averiguar en fondos comunes de inversión. Eso ya requiere un poco más de plata, ¿eh? En fondos comunes de inversión que los bancos tienen, o sea, vas al Banco Nación, al Banco Ciudad, los bancos públicos, y te dicen, mirá, yo tengo para poner guita acá, acá, allá. Eh, y son fondos que generalmente rinden un poco más, pero tienen más riesgo, porque ahí sí no, no tenés garantizado que alguien pague. Uh -huh. Si alguien deja de pagar, fuiste. Entonces, hasta ahí va eso, ¿no? y después tenés des las dos opciones siempre en Argentina pero antes digo, todo esto que estoy diciendo siempre depende de dos preguntas iniciales que hay que hacerse a la hora de decidir en qué ahorrar que es, por un lado cuánta plata tengo, por esto que decíamos si yo tengo mucha plata realmente puedo acceder a cosas mejores que las que estoy diciendo y por otra parte, eh, a qué plazo la voy a poner, porque si yo creo que esa guita la puedo llegar a necesitar de acá a tres meses digo, no sé, Dios no quiera pero pasa algo y necesito esa guita, ¿sí? uh -huh. un imprevisto Entonces hay que tener cuidado y ponerla en, en, en algún lugar en el cual yo después la pueda sacar rápido. Si vos la ponés en un plazo fijo, un año, vos decís, bueno, puede ser un gran negocio, justo hoy no, pero podría haber lucido. Pero, pero si la necesitas de acá a tres meses, fuiste. Sí, de hecho deshacer un plazo fijo termina teniendo condenas económicas complicadas. Perdés plata, claro. Entonces ahí es donde hay que pensar bien en qué plazo uno lo va a necesitar. Esto siempre se analiza, o sea, yo estoy tirando así un par de consejos como muy generales, pero hay que analizarlo caso por caso, persona por persona, con sus necesidades. Y, y hay dos dos que son a largo plazo las, los grandes lugares donde los argentinos siempre ahorramos el dólar y el ladrillo ¿no? que está en dólares por ah, eso ese es el chiste en Argentina el justo en Argentina el sector inmobiliario se cotizan dólares y es lo mismo que, poner, que comprar dólares. ¿no? Lo del dólar es interesante porque gran parte de la campaña de Macri para llegar a la presidencia es yo voy a levantar el cepo y hay que ver qué efecto tuvo eso que de repente cualquiera que ganaba dos mangos parece que lo más importante que pasaba en la Argentina era la posibilidad de comprar dólares, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ahora todo el mundo puede comprar dólares pero lo que no tenemos es la guita para comprar dólares. Claro. <risa> eh, Podés comprar dólares sin límite ya no ni siquiera el límite de 2 millones de dólares o 5 millones de dólares ya no hay límite para comprar dólares pero hay límite para comprar maíz en el aceite de maíz en el supermercado ¿no? sí. es, es piola eso eh, pero bueno esto los, los dólares o los ladrillos ¿por qué? porque como Argentina por su estructura productiva cada tanto devalúa ¿sí? es medio inevitable y cuando devaluás hay inflación generalmente en ciertos contextos ¿no? entonces ¿qué pasa? Vos si vos tenés dólares vos sabés que la devaluación más o menos te va a ir compensando La inflación. No vas a perder, probablemente hasta ganes un poquito, pero claro, requiere inmovilizar guita en dólares, ¿sí? Durante el tiempo que sea. Y lo que, y cuando decimos ladrillos, sector inmobiliario, que funciona parecido, con la ventaja de que puedes llegar a tener algún ingreso, no sé, por un alquiler o algo. Ahora estamos hablando de mucha más guita, ¿no? Porque comprarse, uno dice, comprar un departamento está hoy en no sé. 70 lucas verdes, es un horror el precio de los departamentos. Pero por ahí hay otras opciones como un garage, ¿no? Una, un, un lugarcito en un garage, que por ahí sale un poco menos, 20.000 dólares, es un montón de guita, depende del lugar, ¿no? 15.000 dólares, y por ahí para el que llega esa guita, que es un montón de plata, es un, es, está en dólares, con lo cual no perdés plata, cuando la vendas va a seguir valiendo lo mismo en dólares, hmm. por más devaluación de que haya, te van a dar más pesos también pero mientras tanto lo pones a alquilar, no sé. Ahí puede entrar un poco la atención también del modelo de ciudad, ¿no?, en un punto, porque es, yo quiero tener un departamento que por ahí se la pase vacío, pero es mi capacidad de ahorro puesta ahí, en una ciudad donde la gente no tiene acceso a la vivienda. Digo, también me parece que para nosotros es una situación tensa, obviamente, ni hablar de que no tenemos el dinero para ahorrar en ladrillos, pero suponiendo que esté y que uno uh -huh. quiera invertir en ese sentido, también está invirtiendo en un modelo de ciudad complicado, ¿no? Y sí, porque esta es una eterna discusión, queremos la vivienda pensada como propiedad privada donde cada uno tiene la cantidad de casas que pueda pagar y la verdad que no sé si es lo ideal justamente, ¿no? Eh, sería, sería ideal pensar en que cada persona que necesite una vivienda la pueda tener, independientemente de su poder adquisitivo, de cuánto ganó ese mes pero en este mundo en el que vivimos, capitalista eh, donde cada uno tiene que hacer lo mejor para, no, para garantizar su propia subsistencia y esto es lo que decíamos, si vos tenés para llegar a, a, comprarte un, a, a comprar ladrillos, a comprar una casa, un, un departamento un garage, lo que fuera y es probablemente de lo mejor que podés hacer en, en el mediano plazo, ¿no? En el largo plazo. Hablamos de capacidades de ahorro en forma individual y tenemos afuera en este momento una movilización de gente que levanta banderas diciendo, y la economía social que si no hay una capacidad de ahorro también o una inventiva social de ahorrar de esa manera, en las compras colectivas, por ejemplo, en autoproducir lo que se pueda cuando uno tiene más tiempo también y se deja más tiempo está también haciendo una forma de economía, ¿no? Porque puede hacer las compras en distintos lugares no gastar todo yendo al mismo supermercado a la misma cadena, en eso también se ve una forma de pensar la economía. Totalmente. Y ahí es donde también organizarnos con los vecinos... Con, en, ...en el barrio, en la comunidad donde cada uno participa... ...lo que vos decís, permite que el que está laburando todo el día full... Eh, ...pueda ¿no? igual comprar barato en, por ahí en el mercado central... ...en alguno de los mercados centralizadores que puede llegar a haber... En, ...en cada región del país. Que sale más barato, por ahí va otro, un vecino... ...una semana va uno, una semana va el otro... ...alguien se queda cuidando los pibes de todos, ¿no? Entonces eso eh, ayuda amarata costos y ayuda también, también a, a integrar una red de contención social que cuando uno no llega por ahí esa semana, por ahí lo ayuda al lado, ¿no? No es fácil, ¿eh? te digo que la vengo intentando en el barrio, han salido bien algunas compras comunitarias y después también te pasa que mucha gente dice, mira, ya sé que la semana que viene no voy a tener tiempo de cocinar en toda la semana, con lo cual no me conviene comprar 8 kilos de verdura que no las voy a poder procesar, digamos, no voy a poder trabajar con eso, no voy a tener el tiempo de hacer la tarta, la sopa, Y se va bajando gente, por ejemplo... Y es realmente complicado... Porque si no es como un laburo extraordinario... Todo el tiempo estar rearmando esos nodos... Termina generando también una forma de trabajo... Súper digna, muy interesante... Está bueno dedicarle tiempo a eso... Pero que no siempre va bien, ¿eh? Sí, pero también fíjate... ¿no? Que son las, las eh, formas de organización... Que saltan siempre en las crisis... Cuando viene la mala... Es una de las mejores formas que tenés para aunque sean esas cosas básicas, que no vas a dejar de gastar. Verdura, ¿sí? Verdura, digo, en, en, iba a decir carne, pero el consumo de carne cayó mucho en este, en este año, justamente porque hay menos poder adquisitivo. Entonces nos pasamos todos a comer más verdura, más arroz, más pastas, no? Eh, pero es una forma muy, digo, quizás donde uno puede empezar a ahorrar en esas cosas que, donde no podés dejar de gastar. Por ejemplo, eh, comida. Y fíjate si no lo que está pasando, ¿no? Ahora que tenemos índice de pobreza, que tenemos 32% de pobreza medido por el INDEC, uh -huh. con una canasta que está actualizada, está re renovada y, y es más alta, pero que significa que un tercio, uno de cada tres argentinos, es pobre, no llega a fin de mes, ¿sí? Es fuerte. Y sobre todo si, si considerás que casi la mitad de los chicos menores de 14 años en este país es pobre. O sea, tenemos una pobreza en la infancia que es tremenda. Y eso... Tiene que ver con esto, con no llegar a fin de mes y entonces con necesitar en muchos de estos sectores esta forma de organización para, para justamente, de alguna manera, intentar eh, acercarse a fin de mes. Martín Calos es el economista doctor de nuestro consultorio de politraumatismos. Cuando viene a la mar en coche sería como lo que atiende por obra social, pero su consultorio está en el Palermo de los Simios los domingos a las 13 horas, aquí en La Tribu 88.7 y en fmlatribu.com. Doctor Calos, muchas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes.